de la arena, Montorrey de Nuevo León, en México. Está muy lastimado también el ojo del hombre de Colombia. Vamos adelante, sí, José. Fue el, el duelo de la derecha. las derechas es boleada, hicieron estrago en los dos. Seguro. Ahí están buscando va, el ataque. El hombre de Colombia quería buscar la pelea porque le habían dicho, Mira que pasa abajo la mano, va a buscar la pelea el hombre de Colombia, va sacando la mano, no puede. El argentino lo traba, no lo deja accionar, quedan trabados, le mete la cabeza en el cuerpo. El colombiano es esperado. Le habían dicho, mirá, buenas manos el argentino sacó. La, el argentino puede hacer lucha con la desesperación del colombiano, que va a buscar por todo lado tratando de sacar, porque seguramente han dicho, mirá que vas abajo con la tarjeta, y entonces no sabe, salió con todo el brillo en la última vuelta de combate a jugar, todo lo que puede hacer Abregú camina, no le da lugar a sacar la mano, también en eh, no verdad la distancia, no agarra el hombre colombiano, va a agarrar la mano y lo traba Abregú lo agarra, no lo deja accionar el hombre de Argentina, el colombiano, lo tiene amarrado mientras te tira golpes al cuerpo, pero golpes que no tienen distancia, y no tienen tampoco la potencia, porque no tienen el recorrido sale tirando golpes, Abregú pero recibe la derecha larga del colombiano otra mano del colombiano a la cara del argentino va a buscar a Abregú, va a sacar la mano, buena mano de abregu sobre la cara del colombiano y mejor Entró sobre el cuerpo del colombiano. Nuevo Carrocha Gutiérrez, si puede sacar la mano. No puede tampoco el hombre de Argentina, Luis Carlos Abregú, Potro Abregú, que está haciendo su campaña. Está peleando en Nuevo México. Buena mano ahora entró de Gutiérrez. También replica de argentino la carga del adversario. Quedan trabajados nuevamente. Estamos a 1'23, 1'27, perdón, de finalizar la décima vuelta de este combate. Quiero un buen trabajo en la esquina porque realmente no no ha sangrado. Así que lo vemos muy tranquilo el Potro Abregú, esperando el final del combate. Ahora saca dos, tres manos al Potro, al cuerpo del adversario. Va a buscar arriba. Vamos a ver qué pasa. Buenas los, se cruzan duro la mano el menos también la amarra el hombre de Argentina, golpe leve, falta 1, 0, 5, 1, 0, 4, 0, 3 para terminar, estamos casi en último minuto entramos en último minuto, último minuto de la pelea en Nuevo León, en Nuevo León último minuto de la pelea en la arena Monterrey de Nuevo León estamos en lo que es la pelea Luis Carlos Abregú, el potro Abregú quedan aferrados, quedan agarrados faltan menos de 47 segundos para terminar la batalla en Nuevo León en México en la arena Monterrey, Luis Carlos Abregú Richard Gutiérrez, Argentina, Colombia los pesaron 147 de Libra, este round adelante, Richard sacando golpes por el argentino, otra vez con golpes tremendos a la cara del colombiano, quemarra su golpe argentino, una sesión de golpe lo tuvo ahí el colombiano, quemarra su golpe a buscarlo, el colombiano no puede agarrarlo, falta 1-24 falta 0-24, 0-22, 0-21 para terminar la pelea, 0-20, vamos buscando con los 19 segundos, para el ataque el de Argentina, 16 segundos, 15 segundos para terminar, para terminar acá nuevo león en Monterrey, la arena Monterrey de México, que estamos, se van separando ya estamos últimos 10 segundos, ya no puede haber knockado eh. estamos últimos segundos de combate, va sacando la pelea, Abreu saca de izquierda va a buscarlo, se va a acabar lo que da, bueno Mano Abregú final, final, final, final, final final de combate, muy contento de Abregú, pero esperemos que dices, locurado jurado sí, final del combate, la tarjeta de campeones en rey, 97 a 92 para Luis Carlos Abreu realmente hizo una labor que estaba para noquear o sea, una pelea dramática, se cayó en el primer round, eh, en el tercero pudo noquear él, y bueno después al final tuvo ese corte y, y sacó la hidalguía que tiene, porque es un boxeador que está muy bien entrenado, pero lo que Lo decimos siempre, en el boxeo hay que tener técnica para cuando no se puede noquear no deslucir tanto y eso es lo que pasó con los últimos rounds de Abreu Desluyó mucho y por eso parece que hubiera hecho menos de lo que hizo. ahora lo vemos abrazado con Gary Joe, su representante en Estados Unidos. Creemos que, que ganó ampliamente, veremos la tarjeta de los jurados.